¿A vos también te gusta tanto como a Fabián la lista, buen día buenos días, ¿qué tal eh, Sí, yo estoy convencido por, digamos, los entrenadores expresamos a través de la lista de, de convocados y bueno, esta lista la, la construimos juntos Nicolás Casalangui y yo así que ahí expresamos la, la, la, la opinión eh, luego los 12 jugadores los va a elegir Nico uh -huh. y, y bueno Este, pienso que por supuesto que, que en una lista de 16 jugadores hay algunos eh, eh, convocados que a, que algún que otras personas puedan opinar distinto y, y debe haber algunos fuera que también hay personas que pueden opinar que está dentro, eso es normal pero bueno, esta es la lista que construimos Nicolás Casolanguida y yo con muchos jóvenes, Julio, y con el retorno de algunos jugadores a la selección, cosa que también es importante, que, que varios de los chicos que tal vez, como tanto hemos mencionado, y, y, y la opinión pública que consume información de básquetbol y habla de básquetbol, y tanto se habla del recambio, encontrar, no sé, se me ocurre el nombre de Figueroa, como para poner el ejemplo, de que tenga una nueva chance Juan Pablo, habiendo tenido una, una gran temporada en Brasil, me parece algo, algo muy bueno, y además de la juventud del plantel. Sí, lo, lo, el objetivo fue primero armar un equipo competitivo que pueda conseguir la clasificación para el Preolímpico y para el Panamericano, disputarla, pelearla este, y hacer el mejor papel posible. Ese fue el primer objetivo. Y el segundo, seguir desarrollando un grueso del grupo de recambio que ya eh, hizo eh, el torneo de Chaco 2012, ya el torneo en Caracas 2013, Y, eh, y bueno y, y estamos viviendo en la selección un momento en el cual después de haber jugado muchísimo tiempo muchos años con un grupo de jugadores que se entendía tanto adentro y afuera de la cancha eh, es, como como entraron todos juntos y jugaron mucho tiempo todos juntos están saliendo muchos juntos y se generaron nuevos espacios y en ese aspecto entre... Mmm, Entre la gira, entre el torneo en China el año pasado, la Copa Stankovic, y después el torneo en Caracas propiamente dicho, y este año el oso de sur y ahora el Sudamericano, se ha eh, generado una oportunidad para eh, un abanico grande de jugadores jóvenes. Eh, y en este torneo, o en esta convocatoria, digamos, en esta preselección, hay algunos que nunca estuvieron, que están actuando en el bosque universitario o que, este, o en otros lugares, algunos eh, eh, nuevas oportunidades como el caso de Juan Pablo Figueroa o Leiva, y algunos segundas oportunidades como Richotti de jugadores en su mayoría eh, jóvenes con algunos en edad... Eh, pleno como Juan Pablo Figueroa y un experto como Ledo. Pero además no habla ni más ni menos que de, de la consecuencia tal vez que tiene el proyecto, Julio, porque habiendo estado en distintos torneos, hasta alguno habiendo quedado fuera de alguna preselección, vuelve a tener su chance, salvo estos dos nombres, que de hecho a Garino también lo habían considerado, Julio, en algún momento, en alguna convocatoria que no pudo estar por lesión. Sí, Garino fue convocado los dos años anteriores, claro. y ninguno de los dos pudo por lesión. Así que la tercera convocatoria, esperamos que esta se concrete y pueda este, entrenar. Eh, eh, creo que también es normal que jugadores... Eh, tiene 24 años de, de promedio esta selección, 24-6. Eh, también es normal que jugadores que tienen 20, 21, 22 años eh, vayan eh, avanzando... En su carrera, algunos más y otros menos, vayan teniendo, eh, depende de su gana de trabajar, eh, su capacidad y las decisiones que toman de a los equipos que van o las competiciones en las que van, mayor progreso unos que otros. No está terminado, puede pasar que un jugador que en un momento estaba en una situación, dos años después en una mucho mejor, dependiendo de él, y, y bueno, siempre los entrenadores hacemos lo mismo, tratamos de convocar a los que nos parece que son los mejores, Para ganar el mejor equipo y conseguir el mejor resultado. Y, digamos, eso eh, se repite permanentemente en todos los entrenadores. Así que, eh, bueno, después va a haber un grupo con, eh, convocado para el Mundial de jugadores que no son ni sorpresa ni, ni debutante. Y con un grupo de también de, de Farris, que va a, ser, va a volver a ser amplia la, la, la oportunidad para jugadores jóvenes otra vez. Eh, que bueno, ya después seguirá el proceso de la selección y seguramente eh, en el 2015 con un grupo parecido al de, al de Caracas con los jugadores que hayan progresado y ojalá que ya el recupero definitivo de Delfino dentro del grupo protagonista la selección seguirá su camino, ¿no? Estamos en un momento en el que eh, la selección fue cambiando un poco su cara desde el 2011 al 2014. Fabián, te escucha el entrenador de la selección argentina, Julio Lamas. ¿Gallego? Te saludo este, y te agradezco el contacto primera, con primera medida. Y te pregunto, ¿no? Cuando uno está haciendo una lista y mira los jugadores que, que está convocando, ¿no? Con, en este caso con, junto a Nicolás Casaránguida, ¿te entusiasmaste? Eh, ¿Te pusiste contento? ¿Viste muchos...? O, o como habitualmente se acostumbra a decir ahora, o dijiste, y bueno, no es lo que hay ¿Cuál fue la situación? Sí, sí. mira que la última palabra no te la entendí, la última idea. Y la última palabra es como se dice ahora, ¿no? Mirá, la lista y decís, es lo que hay, más no hay. No, no, no, no, decir, no, la última, nada que ver. Porque mira sería empezar totalmente al revés eh, el privilegio de ser seleccionador nacional. ¿Cómo? Eh, vos mirás lo que hay, lo hacés cuando dirigís los cadetes del Deportivo San Andrés y tenés que armar el equipo con los socios y ver si puede conseguir algún pibe alto en el barrio o en un colegio de la zona. Cuando vos podés elegir entre todos los jugadores de nacionalidad argentina, nunca mirás lo que hay. Nunca. Jamás. Eh, no, no, me entusiasma. Eh, creo que vamos a seguir siendo competitivos, eh, no sé si en la misma medida, eso se tiene que demostrar en la cancha y nadie gana siempre y ninguna selección del mundo está siempre entre los cuatro mejores del mundo eh, pero vamos a estar entre los mejores creo, vamos a ser competitivos y me, y, y me entusiasma yo creo en el, en el grupo de jugadores que, que tenemos eh, me parece que Desde el año 90 91 en adelante nacieron eh, varios chicos que tienen condiciones y que si tienen este, ganas de trabajar y, y dedicación pueden eh, ser jugadores de buen nivel internacional. Claro, claro, claro. Perfecto, perfecto. Y, y David, yo diga que la filosofía es armar un equipo competitivo, Cuando, para que la, la gente lo entienda, ¿no? Nosotros nos sentimos representados, nos sentimos a gusto con todo lo que nos están entregando las selecciones, eh, y, y orgulloso, ¿no?, porque van a competir. Eh, ¿a, a, ¿A qué llamas competitivo, independientemente okay. de la victoria o no? Competitivo llamo a... Eh, si hablamos de resultados, eh, llamo a que es recontra importante para nosotros conseguir eh, de las cuatro plazas que están para el Preolímpico, una, y de las tres que están para el Panamericano, una, porque pienso que también está bueno que de ese grupo que jugó lo de sur se lo refuerce un poco, ir a jugar un Panamericano y ver si se puede conseguir una medalla en la delegación Panamericana en el 2015. Entonces, eso es en cuanto a los resultados, eh, y después todo lo posible en el torneo. Y en cuanto al, al juego, o al trabajo, es mantener eh, el... La línea de trabajo y la actitud de juego de la generación de, nada, de, de digamos, del más alto nivel posible. Ahí no tiene que ver el talento, sino tiene que ver la ambición, el deseo y nosotros tenemos que seguir por ese camino que es el que conocimos el que nos representa y con el que después nos sentimos orgullosos y satisfechos y decir mira nosotros hacemos todo lo que podemos siempre. ¿sí? Más allá claro. de que en Caracas jugamos a un nivel en Mar del Plata a otro y en Londres a otro, pero el equipo, la seriedad de dejar el alma en la cancha y eh, en los cuidados personales, y lo, el entrenamiento y todo, y seguir perfeccionando ahí. Nosotros tenemos la fortuna de que cada vez que vuelven Prigioni, y Ginobili, Delfino, Noción y Escola, siempre traen este, novedades, ¿no? Que tenga que ver con un sistema de juego o con un Este, eh, con el cuidado del cuerpo con, con el entrenamiento con la alimentación, con el entrenamiento digamos, novedades que nos hacen a nosotros aprenderla, subirnos y crecer junto junto, colgarnos de ello y subir y eso se es lo, digamos, la gente del cuerpo técnico permanentemente intentamos eh, trasladárselo a los jugadores jóvenes y, y entonces pasa que algunos lo hacen Y, y dan un saltito o un salto grande para arriba, entonces lo demás lo quieren hacer todo y bueno, tratamos de tener ese ambiente superador que, que tan bien nos ha hecho y que además después nos hace sentir eh, eh, satisfechos ¿no? con la tarea realizada o orgullosos y además trae un resultado de la mano. Julio, eh, entiendo que las diferencias entre el comienzo tal vez de la Generación Dorada y voy a intentar eh, explicarme de una manera tal que no quiero buscar una comparación, pero sí desde tus sensaciones como entrenador. Las diferencias a hoy, desde el comienzo de aquel recambio que hicieron... Eh, a partir de 1997, 1998 Que se fue agudizando con el correr del tiempo Y que entregó extraordinarios resultados deportivos No solamente por haber ganado un torneo o una medalla Sino porque se ha sembrado una identidad basquetbolística Que es lo que vos decís recién Pero desde tus sensaciones ¿Hay alguna similitud entre aquello y esto que, se empieza, que empieza a germinar ahora? Sí, hay similitudes y, y, y hay diferencias Eh, Las diferencias son que en aquel entonces eh, de repente apareció un grupo que nos parecía que estaba para más, para otra cosa y coincidió que con un torneo en el cual hubo mucha renuncia este, y final de etapa de algunos jugadores se generó una oportunidad para todos juntos y se armó ese, ese viaje, eh, esa aventura, ese viaje positivo que ellos emprendieron a partir de ahí. Eh, ahora hay una necesidad de un grupo que ahora ese grupo que todo lo hizo cumple el año todo junto, uh -huh. y, y con los treinta y pico entrados se necesita este, reemplazos entonces la situación ahí se diferencia y aparte ahora se diferencia en que eh, hemos conocido los mejores resultados entonces eh, hay un deseo de todas las partes de mantenerlo, hay una exigencia la vara está más alta Eh, el, ha cambiado El básquet es más profesional La comunicación es más, más este, desarrollada Pasan un montón de cosas eh, en, las cual, en las cuales hay más exigencia y, y este grupo tiene que hacer eso Y además tiene que venir detrás Un equipo que es consagrado Y aceptado totalmente Entonces bueno eh, Esas son diferencias Similitudes eh, Que todavía permanecen ...jugadores adentro del equipo... ...que tienen un alto impacto... ...¿no? La presencia de y ...de noción y de Escola en el equipo... ...y si vendrían Ginóbili y Delfino... ...hace que ellos, digamos... ...haya un montón de cosas que se hacen con los usos... ...y costumbres que se traían... ...en todos los aspectos... ...y entonces eso lo, lo pone en una similitud... ...que el origen nuestro como... Eh, ...que la selección tiene una identidad... ...de toda gente que proviene del mismo sitio que lo toma como se toma acá ponerse una camiseta de la selección argentina en cualquier deporte, y a eso hay una similitud. Nosotros jugamos contra Canadá y ellos arrancan de un lugar y nosotros de otro. O nosotros jugamos contra un equipo que te pone tres, cuatro jugadores nacionalizados, algunos porque sí jugaron en ese base, y otro porque lo contratan ahí para jugar un torneo, que bueno, nosotros arrancamos de otro lado. Y así pudimos atravesar la derrota post dominicana, pero sobre todo la post jamaica, que un grupo de gente que no se unido se rompe ahí. Y bueno, eh, esas cosas que tenemos como similitudes, que tanto, eh, la verdad que son a la hora de jugar, un punto a favor para tratar de, de, de ganar. O sea, nosotros eh, a veces, eh, muchas veces tenemos un equipo, muchas veces tenemos muy buen equipo, Pero a veces también le ganamos a otro que tiene una individualidad de bárbara porque nosotros normalmente somos un equipo. Bueno, estamos hablando con, con Julio Lamas y estamos hablando con Julio Lamas. Puedes cortar, Julito, ¿cómo te va? Sí, sí, sí. Bueno, desde sí. mí, esto es así, es la magia eh, de la red. Es eh, que bueno, pero... y, y yo sabía que estabas en tu oficina. Y yo voy a la oficina de Lamas y acá estamos. Bueno, estamos dialogando con Julio, este, junto a Matías Traversa, eh, y, y venía escuchando atentamente, ¿no? Y, y pensaba mientras, mientras me acercaba acá, a, al lugar donde nos encontramos, es eh, eh, para vos también un, un orgullo y un honor transitar este camino histórico de, de Argentina, ¿no? Sí, sí no, no hay posibilidad de que el orgullo sea mayor eh, de, de dirigir la selección del país en el que vos naciste. no eh, Muchas veces pasan que puede haber un día, dos días, tres días de dificultades, que eh, eh, el otro día, bueno, pasó, había que resolver cosas y entonces le digo al a jefe de prensa, de relaciones externas, le digo, uy, le digo, qué dura que está la cosa, este poneme algo lindo. Me puse un videoclip que estaba preparando de la selección que hizo un recorrido en imágenes, no sé, tres minutos, cuatro minutos, en imágenes de cosas, y ya está, ya está. Entonces esas cosas son cosas que te pasan. Cuando tenés una discusión o un problema con tus hijos, que se te pasa en un minuto por arte de magia, son cosas que te pasan cuando te pasa con algo en la que intervienen los sentimientos y las emociones, y en este caso la única posibilidad que te pase eso es con la selección argentina. Y además le tenés que agregar el nivel deportivo, que es... Eh, jugar con los mejores Y dirigir a los mejores Y enfrentarte a los mejores También genera una motivación grande En la cual, bueno, yo sé hoy con 49 años Y me doy cuenta totalmente De lo afortunado que he sido De tener esta oportunidad dos veces en mi vida Y, y claro, cuando lo habla dos veces También tiene que ver con una etapa de recambio Porque aquella primera vez fue una etapa de recambio Se dio así, ¿no? El destino puso esa situación eh, Aquella otra vez Era para mí en una situación de juventud extrema como entrenador, sobre todo para ser de la selección argentina, y de, de bueno, tomarlo como, como eh, un desafío al de la mano de un eh, acompañar en un último tramo a un equipo sagrado para toda la gente del Vázquez en Argentina. Mate. Julio, eh, ¿podemos hablar de un par de nombres? Eh, en relación a la, a, a la lista Te pregunto por el de, el de Facu Campasso Que tal vez esperaba que, que esté en esta lista del sudamericano Sí, por, está por dos razones Una tiene que ver con él y la otra no La que tiene que ver con él eh, en La distribución de torneos, eh, digamos, de tiempo no, El tiempo que pensás en un jugador en un año En cuanto a eh, competir, entrenar, descansar, preparar Era conveniente que no lo haga, y en un um, acondicionamiento físico que él está realizando, por algunas molestias que ha tenido, eh, tuvo que ver, digamos, eso es lo que tiene que ver con él. Y lo otro que tiene que ver con Nicolás la Prodito era que la idea fue darle la responsabilidad de, de, de que tenga un espacio mayor en este torneo, eh, de la mano del torneo que hizo en Brasil y de las condiciones potenciales que nosotros vemos en él. Y otros dos. ¿no? Sé que no, son seleccionables, mezcla. que vos mismo lo manifestaste, pero ¿contemplaron la posibilidad de tenerlo a Quintero y a Germán en esta lista o, o ellos, por ejemplo, en esta lista de sudamericanos no estuvieron en los planes? Eh, contemplamos la posibilidad de, de tenerlo a Germán, a eh, digamos, contemplamos miles de posibilidades. Después uno se expresa a través de las decisiones tomadas. Eh, dimos vuelta en la cabeza con muchas cosas, ¿no? A ver qué era lo más conveniente uh -huh. eh, para el equipo y con jugadores. Lo contemplamos, pero al final decidimos que no. Bien. Galle, ¿alguna otra pregunta para Julio? Si no, ya nos podemos meter a hablar de la actualidad de San Lorenzo, por ejemplo, que me imagino que debe ser otro de los temas que a Julio le interesa y mucho en este momento, porque... Y es muy contento recontento. Esa, eh, Lorenzo se metió bueno, en, una, Lorenzo, en una nueva instancia de Libertadores. Acá llegó un par de veces, eh, después, a la semifinal de la Copa Libertadores, y la verdad que es un momento que después de que hace un año y medio, casi dos, estar en el fondo de la tabla del torneo de AFA y reiteradamente eh, el trabajo que ha hecho Matías Lamer como presidente de, de traer al club tranquilidad, orden y que el equipo tenga... Eh, más que algún refuerzo que sí que ha tenido eh, el ambiente adecuado para poder trabajar con tranquilidad y, y, y dar lo máximo que tiene es una cosa buenísima bueno, te frena un poco, viste porque ahora que el torneo se termine después del Mundial es, es rarísimo, viste la verdad es que los torneos de fútbol en Sudamérica los hace trácula, ¿no? Uh -huh. porque... Vos pensás que el envío anímico, No ventaja ni para nadie, porque los cuatro que llegan tienen un envío anímico que le hace dar su máxima versión para que el, para que el público disfrute. Por otro lado, bueno, lo, lo que tienen ahora de jugadores. Y por otro lado, obviamente, que para San Lorenzo... Y si vos vas a vender entradas para la semana que viene con lo, la gente termina noche, la vende toda. Eh, no quiere decir que no la vaya a vender dentro de tres meses, pero bueno, se pierde, ¿no? Todo un poco lo, lo que... El el, el el digamos el enviado anímico del momento. Y mañana se va a dar otro gran gusto comentando Euroliga. El Final Four, ni más ni menos que con los mejores cuatro equipos de Europa. Sí, me, la sigo, me, me gusta mucho la Euroliga. Es una competencia que es la, la segunda del mundo detrás de toda la NBA. Eh, y, y bueno, sí, me, me invitaron a comentarla. Voy a ir, eh, se seguir Este año que eh, eh, fui como comentarista de Deporte de la NBA, 15 partidos y, y lo disfruté, me pareció interesante, aprendí cosas mirando desde otro lugar, algunas que más que con el básquet, con la manera de, de desde dónde se mira o, con, o, como, o, o como uno se trata de comunicar y nada, me pareció interesante, la verdad es que lo disfruté un montón y... y Y aprendí algunas cosas. Este, siempre se aprende. Gracias, Julio. Sierra Fabián desde ahí. Le mandamos un abrazo grande. Y, bueno, muchas gracias por participar de Uno Contra Uno Radio una vez no, más. Un placer, un placer. Un abrazo. Le hago la última, Mati. Le hago la última. Dale.